Bueno, nos encontramos aquí en la sede de la Universidad de Río Negro, s e d e Atlántica, en la rural, porque esta semana se han sumado a las、eh, muchas campañas de donaciones que han salido en las últimas horas para mandar bueno,、eh, mercadería y provisiones a Bahía Blanca. Así que bueno, queremos conocer un poco cómo nace la iniciativa y cómo puede hacer el vecino o vecina para sumarse. Bueno, gracias por, por acercarse. Sí, hemos visto que hay colectas por todos lados, eso es sumamente importante en estos tiempos.、Eh, nosotros el, el fin de semana aprovechamos a hablar con, con las autoridades, principalmente con, desde la, Secretaría, la subsecretaría de extensión, para empezar una colecta y poner a disposición el espacio de la universidad que está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de corrido y siempre con gente, obviamente. Bueno, ¿cómo puede? Entonces, se tienen que acercar y qué es lo que están juntando actualmente. Nosotros, en este momento, estamos juntando alimentos que sabemos que están haciendo mucha falta: alimentos para mascotas, agua, elementos de higiene, colchones y ropa.、Eh, se pueden acercar a la, al, al predio de la rural, que es donde funciona la administración de la Universidad de la Ciudad Atlántica. O bien pueden ir al polideportivo,、eh, porque allí vamos a estar el día sábado aprovechando el primer encuentro de la feria de vuelta,、eh, recolectando hasta las 21 horas. Muy bien, bueno, entonces también de paso,、eh, hablar un poco, ¿no? Este fin de semana se viene el primer ida y vuelta, es un espacio también de encuentro donde muchos emprendedores, emprendedoras, bueno, tienen el espacio para vender, ¿no? Exactamente, con el mismo espíritu de la, de la colecta, poner un espacio solidario donde se pueda trabajar y pueda cada uno ofrecer sus.、Eh, Sus su, su producciones es un buen un lugar para poner la, la colecta. Bueno, veíamos recién que ya ha llegado gente también a traer cosas. Sí, desde las 8 de la mañana, por suerte, ya, ya han traído colchones, algunas cosas más grandes las estamos guardando en las aulas y otras en la, en la oficina nuestra. Así que a medida que vayan llegando y que nosotros podamos ir ya colocando en los camiones, vamos a ir llevando o mandando a Bahía para no retrasar los envíos, obviamente.、Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.